d a r l e una bienvenida a todos los que están conectados por este medio, por las redes de Instagram. Y dar saludos, como siempre enviamos desde aquí, de Caracas, de Villacoc, Caracas. Le s mandamos saludos a nuestras hijas de Allá de Oteque, de, de la zona de Calizal. Los Teques de la congregación Bellacó. Los Teques también aquí en el valle, la congregación Tef、eh, Tefirá del amado Abraham Bellacó Eduardo Matos. También nuestra hija allá en Maracaibo. Que ya ellos se、eh, están extendiendo ya. Ya Berejen se llama así, Berejen Principal, o la sede principal, y Berejen Sur, que está el líder、eh, Mohé Efraín Berejen, y está también el hermano en la principal, b e l e v i Muchos saludos a todos ellos. Y también、eh, a nuestros amigos de, que nos conectan, que nos escuchen y nos ven. En Brasil tenemos bastante personas que escuchan ¿no? eh, nuestra enseñanza. En Brasil, México, España, también, Panamá. Así que, bueno, a todos ellos, Shabazzalón. Y bueno, vamos a dar inicio pues a la parcería número 36, llamada b e a a lo Teja cuando encendieres. La poción de la Torah de esta semana, parece el s h a b a nos confronta n con una historia sumamente triste, ¿no? La historia de la desobediencia y la rebelión contra Moisés. Si no h u b e s e debido a las circunstancias especiales del desierto, muchos de los hijos de Israel comenzaron a, a quejarse. A murmurar contra Moisés y a pedir carne, q u e r í a n comer carne. ¿Por qué? Porque se, se cansaron de comer maná. Las quejas, amados, fueron tan constantes, tan seguidas, que el propio Moisés. Prácticamente explotó, perdió el control de sí mismo y, cansado de soportar las murmuraciones de los hebreos, llega al extremo de pedirle al Señor que le quite la vida. Extenuado por el peso. De pastorear l a inmensa multitud en tales condiciones, con el agravante de sus lamentos y sus quejas sin fundamento. Dice el capítulo 11, versículo 14, 15: No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado. En demasía, y si así lo hace conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Si h a hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, no es eso. Pero para el colmo de los males, además de que el pueblo se estaba quejando. ¿verdad? Que querían comer carne, Miriam y Aarón, h e r m a n o de m o i s é s de padre y madre, m u r a n también contra el ungido del Señor por causa de una mujer cusita que había tomado m o i s é s Como ellos dos también eran. Profetas, y en, como en varias ocasiones el Señor había, los, los había usado para traer palabra al pueblo, m i l l a n y Aarón dijeron: Solamente por Mosés i ha hablado el Adonai, no ha hablado también por nosotros. Parecía que todo esto estaba listo para dar un golpe de Estado a m o i s é s en el momento de su mayor debilidad. Sin embargo, La Escritura la Escritura nos dice que el Señor oyó. Lo que dijeron en privado ambos hermanos. Le n t r ó inmediatamente el Señor en acción para hacer imponer el principio de la autoridad espiritual, que es uno de los fundamentos del reino de los cielos. m i r a n Y Aarón fueron duramente sancionados por el Señor, porque el reino de los cielos, amado, déjame decirle, no se puede levantar, no puede ser levantado sobre murmuraciones, quejas, lamentos, rebeliones y un golpe de Estado.、Menos. Esta es la forma de funcionar del príncipe de las tinieblas, es el s、sí, e n y sus aliados. Pero no es la forma de actuar o de funcionar del reino de los cielos. Dios quita y pone a los hombres. El reino de Dios. Funciona sobre la base de la autoridad espiritual estancida por el Señor y delegada sobre aquello que él mismo escoge para su obra. Así pues, Miriam y a d ó n se arremetieron después, obviamente. ¿Para qué? Para que todos hijos de Israel. Aprendieran la lección. El que estemos m u r a n d o lepra con ellos. El Señor permitió que una terrible lepra viniera sobre Miriam, la cual tuvo que ser sacada del campamento de los hijos de Israel por siete días. Hasta que Moses llegó, oró por ella y fue sanada. Por causa Por causa de aquel pecado de murmuración, una rebelión surgió. Y el resultado fue que la marcha fue atrasada por una semana. O sea, la m a r c h a De que tenía que avanzar el pueblo a través del cierre, se, se fue atrasada justamente por esta, por esta circunstancia de m i l i a que h a b l ó y dijo lo que no debía, debía haber dicho. Y dejemos de decir que esto siempre será el resultado de la desobediencia entre. En las personas de las que irá, puede atravesar la marcha de la congregación. Por eso todos, todos debemos estar unidos un solo espíritu amado para que esto mache, r como dice la, el dicho, para que comencemos sobre el.、Eh, Estoy bien, ¿verdad? Cuando desobedecemos al Señor y cuando nos s u j e t a m o s a la autoridad, a la autoridad espiritual que el Señor ha impuesto, ha colocado entre nosotros, la marcha de los santos se detiene. Y un segundo punto, también es interesante en esta marcha, entre todos nosotros, entre todos ustedes, la purificación. La pareja para este Shabbat nos enseña que los levitas, antes de entrar en su f u s i ó n sacerdotal, tenían que purificarse. Amado, la enseñanza es clara. Antes de hacer algo para el Señor, tenemos que estar limpios ante su presencia. Antes de tocar, y esto va con las personas que ministran acá: los cantantes, los músicos, todos aquellos que están dedicados al servicio. ¿verdad? Bebe, estar, debe estar purificados antes de tocar las cosas sagradas, del Señor. Todos los que somos sacerdotes del Pacto Renovado tenemos que ser lavados, purificados por la sangre del Cordero y por su p a l a c i El Señor no acepta ningún servicio si nuestras manos, amados, están sucias por el pecado. La desobediencia y la ligereza de el, la ligereza espiritual. Acercarás y a los demonios, ¿cómo, cómo se e sirve? Se e sirve en pecado. Se le sirve en orgía, borracheras y abominable idolatría. Así como se, se le sirve al, al Satán. Pero no al Dios Israel. Al Dios Israel no. Porque Al-Kalosh, el Santo Bendito sea, es un Dios santo. Y solo los que tienen sus manos limpias y sus corazones puros son aceptos ante su presencia. Por medio de la sangre derramada de nuestro Mesías y por la palabra, nuestras manos y nuestros corazones han sido purificados. Y continúa siendo purificados cada día para que podamos servirle en espíritu y en verdad. Si pecamos contra él, porque todos pecamos, amado, debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Ir. A la presencia del Eterno y pedirle que nos perdone, que nos limpie. Y si somos sinceros y nos apartamos del pecado, ¿qué pasa? Que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. v e toda amarga. Capítulo 11. De a p a r e d e hoy, versículo 1, dice: Y el pueblo estaba como buscando pretexto malévolamente en los oídos del Eterno. El Eterno escuchó y se encendió su ira y ardió en e l l o un fuego del Eterno y consumió en la. Extremidades del campamento. Según el sabio francés r a s s i opina que ellos buscaban un pretexto para separarse del Eterno. ¿Cuál era la queja, amado? ¿Cuál era la queja que ellos presentaban? La carne, que no comían carne, no sé, ya tenía carne para comer, decía esto, si, ¿Sí? si、sí, tenían. Vamos a eso, a e s o l l a m ó capítulo 12, versículo 38, dice lo siguiente: también subió con ellos grande multitud. Estuvo a criarse gente, esos eran los gentiles que se habían sumado. Y según la opinión de algunos rabinos, era como un millón que se habían sumado. Entonces, y o v e j a es muchísimo ganado. Entonces, el pueblo de Israel actuaba. De una forma semejante a aquellos que son, que, que con malas intenciones o algo así, como personas con motivo de queja, buscan pretextos para alejarse de la reacción. Y esto es justamente un pretexto. Así como los hijos de Israel no tenían prestito alguno, no tenían, ya que poseían suficiente ganado para comer en el desierto. El Señor creía que ellos c o m i e r a n el maná, comida celestial, comida venida del cielo. Pero así somos muchos. Así son muchos hermanos, buscan pre pretextos para alejarse de Dios. De compartir con los hermanos aquí en la sinagoga. Se alejan de la sinagoga por cualquier pretexto. Buscan cualquier pretexto. No es que Javier no, no me s a l v ó hoy, no me dijo Shalom. No, porque. Y ojalá me m i r a n o sé, sea, yo veo como que, no sé, como que está en pecado. Yo no, yo no. Pero yo me voy a dejar para que no me No me contaminen. n o s e s buscan p r e c e x t o amado. Buscan p r e c e x t o Solo p r e c e x t o ¿Por qué? Porque no tienen justificación, amado. Como los hijos de Israel, teniendo para comer carne, le pedían al Eterno carne. Muchos tienen las bendiciones del Eterno y buscan pretexto s para alejarse de Dios. Es una bendición, amado, que hoy hayamos podido venir acá. Yo tenía anotado 37 personas, que n o e s t á n todas. ¿Para qué me dicen que lo anoten? Es una bendición, amado. Que el Eterno nos haya dado este lugar para estar juntos, para escuchar su palabra. Muchos tienen la bendición del Eterno y buscan pretextos para alejarse de Dios. Le digo una cosa, amado. Para mí hay una, una sola explicación: todo es por no querer cumplir la voluntad del Eterno. Así hay mucho. Dice, dice el versículo que leímos hace poco: el fuego consumió un extremo del campamento. La palabra extremo en judaísmo puede ser interpretada como una referencia a los más alejados del Eterno. O también puede ser a lo más distinguido. Pero por la lengua de los hijos de Israel se encendió un fuego, un sumidor. Como está escrito en, en Santiago, en Jacob 3, 5 al 6. Dice: así también la lengua Es un miembro pequeño y sin embargo se j a s t a de grandes cosas. Mirad que el gran bosque se e n c e n d i a con tan pequeño fuego. Y si la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, la lengua está puesta entre nuestros miembros, los. La cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, e n f l a m a el curso de nuestra vida. No solamente te infesta a ti, amado, el cuerpo tuyo, como tal, te contamina, sino que también contamina el cuerpo de m a c í i a y Yuva, que somos todos nosotros. Versículo 5, capítulo 11 de nuestra parcial. Dice: Nos acordamos del, del pescado que comíamos gratis en, en Egipto, allá en Misraí, de los pepinos, de los melones, de los pueblos. De la cebolla y los ajos, esa fue la porción que le dio a sacar. e、eh, s e、eh, hermano Ider.、Bueno. Normalmente, uno siempre se olvida de las emociones negativas, de lo que no se acontece Algo algo negativo. Y solamente quedan las emociones positivas en los recuerdos. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud. Si habían trabajado, duramente habían trabajado como esclavos. Como dicen ahora que comían, comían gratis. No cuenta la esclavitud que tenía, el trabajo duro que tenía que hacer, los senos comían gratis. Aquí se refiere a que pudieron comer gratis en Mishrai ¿eh? en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento. Si tenés la carga, Con el cumplimiento de, de la voluntad divina, como en nuestros días, que el sustento llega como resultado del cumplimiento de los preceptos.、Oh, ¿Están conmigo? ¿O lo veo muy callado, muy.? No sé qué h a g mi e n d o no,、ah, no, no, no, n l no, no, e o no, no, no, no, no, no, no, no, no, Para que la, la coluna de fuego. Sin tener, sin tener que cargar con el cumplimiento de, de la voluntad divina, como en nuestro día, que el, que el sustento llega, amado, como dije hace poco, como resultado. Del cumplimiento de los preceptos. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, comíamos gratis todo lo que se nos antojaba. Claro, sin tener que cumplir con los mandamientos del Eterno. p c o Que un c o c h i n y traiga. Gati, me decían por u n c a m a r o n bien s a b r o s o al ajillo. Venga, venga para d e n t r o a m a d o éramos como animales. Vivíamos, comíamos, todo lo que nos sustentaba. Estaba el príncipe de las t i n i e b l a Cumpli con los pases, o b l i g d e a donar. Cumpli con los mandamientos para que me entiendan. Cumpli con la ley. Tu vida cambia. Amén. Amén. Tu vida es otra.、Amén. Difícil, sí. Pero una vida sana,、Amén. santa. A pastar para servir al rey de l r e y al señor de señores. Versículo 6, c a p í t i l o 11. Voy a pasar. Va a mi bar. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestro ojo, excepto e s semana. Fuerte golpe de d i e l o a nuestro padre. Pero sin embargo, mira, a pesar de que el hombre necesita cambiar el gusto de la comida para no fastidiarse, h a s s n hizo algo muy, muy chévere. Sí, porque comer, digamos, Hagó un huevo todos los días. Bueno, me da f á c i l v e r d a d Pero los hijos de Israel estaban en una situación, me da, de tránsito allá en el desierto. Y la providencia divina les estaba dando. Una comida de emergencia、Amén. para que sobrevivieran durante la travesía del desierto, que no iba a durar mucho tiempo.、Amén. Pero el Señor dijo: Eso algo m u chévere. Dicen que el maná cambiaba de sabor según el gusto. Que quisiera la persona wow. Wow,、eh. eso, wow. que, Probablemente como todo, todo lo que vivía acá, que maná cambiaba de sabor dependiendo del gusto que q u e r í a la persona. O sea, si tú c r e í a que se veía una pizza, una pizza. Que no existía el pizza, pero bueno, m á s h a muguesa tampoco, no existía la a c t u a l d a d Y es no lo que yo enseño por decirlo. La a c t u a l d a d dice cómo era el sabor de Maná. Vamos a e s o d o si o no, é s o d o 16:31. La parte B dice su sabor era como. De hojuelas con miel. ¿Ok? Y número capítulo 11, versículo 8, dice: tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Así como esas tortas que hace l a v i e r e v e s a ¿verdad? La que hace Joana también. Bueno, la que hay un muchacho, la que hay un a g a tiene más un p e l i d o más un e d <risa> Cuando uno no muestra agradecimiento, no muestra agradecimiento por la comida, recibe de santa maldición social por medio de las bendiciones que damos a a. Al eterno, antes y después, de s p u é s e s t a m o s d a n d o d e honra por medio de las cosas materiales y somos liberados. Vergo d i c a Mira lo que dice el primer p v e n t i n o que fue a posición de Isaac, porque no quiero. Que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron e l m i s m o alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque vivían de una roca espiritual que lo seguía. s La roca era el Mesías. Sin embargo, h a s h e no se agradó para la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron. Como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo c o i c i e m o s Escuchen bien esto, amado. Este, en este texto que acabo de leer, Se habla de un alimento espiritual, de una bebida espiritual, de una roca espiritual. Así que el maná y el agua que fueron dados en el desierto e r a alimento y bebida espiritual. Se puede estar preguntando: ¿cómo es que la Escritura llama? Estas cosas materiales, espirituales. Claro, se、si、a s e g u n d a Filosofía que l l e g a algo espiritual no puede ser algo físico. Sin embargo, emanar s i era físico. ¿De dónde venía? a e n t o n c e s era el espiritual o、no? El agua era física. La roca era física. l o decía hoy, comentábamos hoy en la mesa, d e s a y u n a n d o con mi esposa. c o n respeto a esto. Así que la expresión espiritual no puede ser entendida. d e un punto de vista filo, filosófico griego, por eso es que yo no comparto este,、eh, esas traducciones que vienen del griego, obviamente. Esto tiene que ser entendido desde una mente hebrea. Según el punto de vista hebreo, algo espiritual es algo Que viene del mundo espiritual,、Amén. o que tiene la aprobación del cielo, o que tiene una relación y un punto de contexto con el mundo espiritual,、Amén. el reino del cielo. ¿Quién me sigue? Vamos bien. m o、no、t a n d o e p i c o Bueno, la comida ritual, amado, es la comida elevada, perdón, avaliada. Es la comida bendecida, entregada y santificada por el Eterno. El judaísmo tiene, entre otras cosas, la función de elevar los elementos. Meramente naturales a un nivel espiritual para que así puedan rendir j u n t o al Eterno. Y eso me es, lo hacemos porque estamos en el, el Pacto Renovado, no, Ya a n t i g u o e l s h a b o t ¿qué se hace? Se toman los alimentos, o f r e n d a al Eterno. La comida se convierte en algo espiritual, amado, cuando es recibida con una bendición basada en la palabra de j e s ú s Como está escrito en e l primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5, que dice: Porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar. No se debe rechazar. Si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra, v e j a c i o n s y la oración. Yo diría amén. Hace mal. Porque los demás, como que no, están de acuerdo. Versículo 9. Y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él. ¡Guau!、Wow. Se dije, y cuando Rocío descendía sobre el campamento durante la noche, e r m a n á descendía sobre él. Hay una aparente contradicción. Dije, aparente contradicción entre el texto, este texto de, de Capítulo 9, eh, eh, Capítulo 11 y 9. v e Marita para allá, con lo que está escrito en Éxodo 10, 14. Porque en el versículo 14 dice: Cuando la capa de, de rocío se evaporó, e e aquí, sobre la superficie del de desierto, había una cosa d e l g a d a como copos, menuda, como las escarchas sobre la tierra. Atención a estos dos versículos. La palabra no sé cómo se llamado. Estos dos versículos, estos dos pasuquín, nos muestran que hubo como una manta blanca, tanto debajo como por encima de Maná. En Maná fue. fue, fue Protegido de la suciedad, de, del suelo, por eso hermana quedaba encima. Después venía otra que la cubría. ¿Para qué? Para conservarla hasta el momento de ser recogida. Aquí la mujer amada, de allí es que surgió. La tradición de poner un mantel blanco en la mesa de s h a b a t Y además, de cubrir los panes con otro pan blanco también. n a d i e ¿Vale? q u e nace esa tradición. Bien, hay un, hay un versículo interesante en, en Yohanán 17:17. 12. ¿Cómo, ¿Cómo opera esto? Vamos a ver. Santificare en tu, en tu verdad. Le s u e l Hijo. Santificare en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo opera esto? Cuando tú crees, cuando tú crees lo que la Biblia dice que hará la palabra por ti, entonces el Espíritu. Santo, sopra la palabra y la vida escondida en la palabra, la promesa escondida en la palabra, la provisión escondida en la palabra, fluye y el resultado es un milagro. ¿Qué tipo de milagro? El m i l a g r o que suple la necesidad de su vida、Amén. con los recursos de Adonai. i q u e hacía falta en cuanto En, en c u Adonai n dijo: sea la luz? Hacía falta q u é iluminación. ¿Verdad? Eso fue lo que produjo el espíritu. Quiero que vea esto, amado. Dentro de la palabra está escondido el poder de Dios. Cuando el, espíritu,、eh, cuando el Espíritu activa la palabra, el poder se manifiesta y e l mi l a g r o sucede, ocurre. Traste v e hasta esto. ¿No se atrevemos a creer en esto? Amén. Yo digo amén. Miremos la m e n o r a a No es una simple reliquia judía. Es, es todo un símbolo profético. Y a p a r c i a l i d a hoy habla de la menorah, y muy extensamente. Yo llevé una palabra, no sé si fue el año pasado o antepasado, sobre la, la cara, brazo. Y es algo profético. Para nosotros, que creemos, creemos en el v i j a r a s h a h en Apocalipsis, en la Lucha. Está la menorá que representa qué cosa así、si、es el espíritu bien, de Jacob. Entonces es un símbolo profético. Cuando veas la menorá en tu casa, en tu sinagoga, en tu oficina, acuérdate que estás en presencia. De un símbolo profético,、Amén. no i d o l r á f i c o Ojo, ¿qué es lo que hay detrás de la verdad? La gran verdad acerca de la luz del Espíritu de Masía.、Amén. La gran verdad acerca de la palabra y el Espíritu operando juntos, como operó. Y se manifestó en el Mesilla de Jehová. La gran verdad: de que la palabra y el Espíritu te g u a r d a r á te s o s t e n d r á te c e n a r á te l i b e r t a r á te p r o t e g e r á te v i v i f i c a r á te g u a r d a r á en s e n t i d a d Para que tenga un misterio de m i l a g r o s que les traiga honra y gloria a Nací Jesús. Cuando tengas una mejorada contigo, acuérdate que, que detrás de este símbolo profético está todo un misterio que se nos ha manifestado. Por Yeshua.、Amén. Acuérdate que tu mente no es una mente griega, sino es una mente bajo el efecto de la palabra y e l Espíritu, operando junto y manifestado, jun manifestando junto el poder creador de Donai. Necesita un diálogo. En tu vida hoy, necesitas un milagro en el día de hoy. m i r a l a Melodá. Ella te envía un mensaje、Amén. por la palabra y por el espíritu. Un milagro es posible hoy, ahora mismo, amado. Amén. Amén. Claro. r e l resumen, amado. Finalizo. Bueno, o ¿no? e Todo bueno. En resumen, la enseñanza que hemos recibido hoy sobre la m e n o r a d que no fue c o m p l e t o porque no quise extenderme. Como, como, como, De los levitas, como en la rebelión de Miriam, de Aarón, tienen entre nosotros profundas lecciones y enseñanzas que nunca debemos olvidar.、Amén. Primero, j e s ú s es la luz del mundo.、Amén. Dos, los que servimos al Señor. Debemos hacerlo con las manos limpias y corazones limpios.、Amén. Tercero, debemos cuidarnos de reconocer y sujetarnos a la autoridad que el Señor ha colocado entre nosotros.、Amén. Si hacemos esto, amado, Él nos b e n d e c i r á Y nuestra marcha hacia la tierra prometida continuará sin interrupción. Amén. No, no permitamos, amados, no permitamos al enemigo entretenernos, que nos debiemos o detenernos en aquello que es la meta del Señor para nuestra vida.、Amén. Debemos de avanzar. Lo que quedamos en tonterías, que eso es el trabajo en distancias, que el enemigo es lo que realmente quiere distraernos de nuestra vida. Estemos alerta todo el tiempo, amados,、Amén. cuidándonos de poner por obra los mandamientos.、Amén. Estamos bajo la obra, bajo l La, la ley, nosotros sí. Sabiendo nosotros cómo e、eh, n t e n e m o s nosotros a, lo que dicen algunos, la ley es maldición. ¿Quién escucharon la enseñanza del día jueves? ¿Quién la vio? Hablamos justamente de eso, ¿verdad, ¿Ah, Santiago? Bueno, que v o m o s a v e e n t e r n e t hablamos justamente de la maldición de la ley. Entonces, por eso estamos seguros que s、sí, i nosotros guardamos los mandamientos, procuramos ma guardar los mandamientos, que no lo cumplimos todos, obviamente, porque no estamos en Israel, algunos se cumplen allá en Israel, otros se cumplen,、eh, lo cumple、eh, el sacerdote. O se lo cumple el levita, o se lo cumple el pueblo, o se cumple en la e s c u e a en fin. Pero como Jacén nos ve como un, como un solo pueblo,、Amen. como un solo hombre,、Amen. cada uno que cumple s o n preceptos, estamos cumpliendo la Torah. Estemos entonces ahí, están en todo el tiempo, poniendo manifiesto, cumpliendo los mandamientos. Y entonces haremos que prosperar nuestros caminos y todo nos andará bien.、Amén. Cumpliendo con los mandamientos de Jacén, i estaremos bajo, s e g u r o bajo el manto de la gracia. Amén. Estamos v i e n d o de la ley y el mando de la gracia nos cubre. Shalom